Lo prometido es deuda, siendo las 14.35 de este Día Soleado, estamos acá en vivo y en directo en La Pulenta con los chicos de Rifle en el estudio. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo joya? La bien. La bien. bien, ¿costó de levantarse? Sí, y llegar ¿Eh? con en este Día Soleado. Pero acá estamos. Sí, de una. Si están para arrancar, cuando quieran pueden bueno. darle la música. Cuando puedas ver cuando algo brille en voz cuando este cielo te ahogue en él cuando tus ojos puedan ver todos tus ojos. Te a reír, te vas a reír, como el viento, cuando las horas al mí que me cierta, tus ojos Kom maar, doe Sigan, sigan, bueno no, no no se puede decir mucho más Vamos un micrófono, ¿Está un micrófono? contando en vivo esto es radio verdad señores riffle en vivo en la hora volvenda ça au jeu fugitiva, se va, mientras tanto los rifles que estuvieron eh, casi la formación entera, creo, si, sí, no, no me equivoco, viendo a Sí, en diferentes días, sí. el lunes estuvo sonando ahí en la previa, ¿eh? rifle. ¿eh? Eh. No sé, no sé, un, un pajarito. Aldo pajarito. La comida de la basura. Si te conformas y verte es wat toch op Vida de todos los días debajo de la imagen de tu profe deja tus sueños todas las noches atípica para un sábado hasta esta hora, ¿eh? Si alguien estaba medio dormido, ya se sí, despertó. Sí, sí, ya. Y, y no solo los que están escuchando por radio, el barrio acá en general está. Se está acercando gente, así como zombies, al estudio de la radio para ver el de dónde viene el, el rock and roll. ¿Tenemos próxima fecha de rifle? Sí, tocamos el 27 en Floresta. En Rivadavia al 8000. Uh -huh. Fiesta 5, sí, o sea, la ca ca casa 5. Ya Cid. lo, lo Cid. vamos a estar anunciando Por aquí. día tocamos con los PUS y Benzina Disturbio. Qué lindo. Muy bien. ¿Y dónde se consiguen un montón de discos que tiene Rifle? En las fechas. Ah, muy bien. muy bien. También. O mandándonos un mail a nosotros, nosotros les hacemos el contacto. Sí, sí, sí. sí. También. Hay que conseguirlos. Eh, son re muy recomendables. Sí, sí, Altamente sí. Altamente recomendables. Maar EN je No va, el último, no va el último disco de Rifle que salió este año. Todavía no tuvo su triplete en la hora pulenta. O sea, lo tendrá, lo tendrá pronto, pronto, pronto. Igual que el disco de Riel. Te veré, cuando mm -hmm. Ja, bueno, estamos acá terminando de arreglar estamos que eh, ¿sí, hablemos al micrófono si no, no se escucha vamos a hacer el último tema bárbaro. Eh, les queremos agradecer por invitarnos la pasamos bárbaro nosotros? bueno, nosotros que vamos cerrando el programa ya o lo cerramos a la vuelta a la vuelta, bueno, listo, perfecto entonces, ¿cómo llama este tema de cierre? no es Es. ¡El amor no es una mierda! ¿Por qué? Hay tiempo para ver uno más. ¿eh? No, voy... no está bien, cerrar con eso, está buenísimo, está buenísimo. Gracias rifle. Gracias amigos.